a la máxima autoridad y no tengo nada que mandar a decirle por teléfono、eh, en ningún caso、no. solamente en persona podría yo dirigirme a la, a la máxima autoridad de, de, de, de mi querido porranque esto este llamado más que nada fue para, para, para aclarar un poco el tema a la gente y, y hacerle abrir un poquito los ojos a la gente también que, que estaba media, media confundida、uh -huh. por decirlo así o, o no sé cómo llamarlo、eh, que por nada、eh, que por nada el estadio era mío entonces... Entonces yo quería solamente aclarar ese, ese punto,、eh, como que a mí, a mí me llegaban、eh, mucho dinero para, para poder yo mantener el equipo, cuando, cuando no es así, el dinero salió de, de mi bolsa. Entonces esos puntos yo quería aclarar porque igual, igual ya dejé pasar mucho tiempo y, y la verdad también se va acumulando cosas y uno, uno, se, uno ya también llega a un límite y se molesta. Yo quería aclarar ese tema a toda la gente de b o r r a n c h i para que esté enterada de cómo, cómo funciona el tema. Y la máxima autoridad, como tú me dices, yo en su momento hablaré con él y, y se verá qué apoyo puede haber en, a cambio de, de los productos que nosotros podamos ofrecer a cambio también para, para tener, para tener、eh, entrada a lo que va a mantener el equipo.